Fronteras del futuro. Javier Sevillano, muy buenas. Eh, Fronteras del muy futuro, buenas. ¿qué tal? ¿Cómo ¿Estáis?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 Semi -autónomo, no digamos autónomo del todo porque no es así. Pero bueno, es un avance en el, mm. la movilidad de, de, de lo que se pretende en el futuro y, y las empresas también conseguirán reducir muchos costes porque hasta ahora eh, ahí hay muchas empresas que no son viables porque los costes de mantenimiento del personal son importantes. Lo ¿Y? que se sí habrá será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 el qué? este tipo de movilidad en unas grandes ciudades sí, yo no veo viable de yo, ninguna forma yo lo, que, lo patinete lo que no veo viable es que me pongan también otro carril de patinete, patinete entre la autónomo. bici y el patinete sí. y, el, y la moto y el, y el coche no hay carretera para tanta cosa pues sí, igual es, igual es, es el, el que sobra es el carril del coche ¿eh? no, claro, el coche eléctrico ¿por qué? Bueno, no pero bueno este es más rápido, es más individual. barato y más más más económico